Diario del Futuro 28 minutos pasaron de las 12 de la noche de este jueves 17 de octubre del 2013 y en este programa número 163 de Diario del Futuro Martín Pérez abre el juego con una nota sumamente interesante sobre uno más de los tantos festivales que se están llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores por esta época es como temporada alta de festivales. Es verdad, se multiplican los festivales de cine, estamos hablando en este en particular, pero en incluso el festival, el Filba, tiene adentro un mini festival de cine, el festival de teatro, con así que es verdad, hay festivales de todo tipo, hay festivales que se quieren llamar así, y se cuelgan la cucarda sin a veces sin ni siquiera haberselo ganado, y otros que realmente tienen historia. Uno de ellos es el Doc Buenos Aires, el festival que ya va por su número, por su... Eh, emisión, o, o su, digamos, es el número 13 de los festivales de este Doc Buenos Aires. Un Doc Buenos Aires que, si no me equivoco, arrancó... Eh, siempre ha tenido como centro eh, la, la sala Leopoldo Lugones del, del San Martín. Y una de la, las personas responsables de esa sala, y al mismo tiempo vinculado con este festival, con el DOC Buenos Aires, es Luciano Monteagudo, figurita difícil para sacarlo al aire. Eh, me costó bastante convencerlo. Ya había hablado antes con él eh, para alguna otra cosa de la, de la, de la sala Leopoldo Lugones. Y, y me dijo no, bueno, no sé, me acuesto temprano, qué sé yo. Yo le dije, ya te voy a agarrar con algo que realmente tengas que hablar. Y de eso se trata. Luciano Monteagudo está hablando con Diario del Futuro porque tiene que hablar del DOC Buenos Aires. ¿No es así, Luciano? Buenas hey, noches. Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bueno, primero y antes que nada, gracias por atendernos. Por eso también estamos primereando acá para permitirle a Luciano este continuar con su vida normal, que incluye acostarse temprano. Pero antes de eso, Luciano, hablanos un poco del DOC Buenos Aires. Eh, bueno, como vos bien dijiste, el DOC ya ya va haciendo historia, vamos por la edición número 13, que es la que empieza mañana No, no le tenemos miedo al, al número Bueno, 17 de octubre y edición número 13, sí. este, ya los números realmente hablan por nosotros digamos. Sí, bueno, va a haber que jugarle, no sé Bueno, el, como bien dijiste, bueno el, el, el DOC eh, nació en la sala de Lugones, eh, después se fue abriendo Eh, al, en algún momento estuvimos también en el cosmos. El Doc está la alianza francesa. Uh -huh. El Doc está vinculado con Cineojo y con Carmen Guarini, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, con Carmen Guarini hacemos la programación y de hecho el Doc Buenos Aires surgió hace justamente hace 13 años como un proyecto de de Cineojo. Eh, inicialmente como un proyecto de formación, acá no, había, no, no, no se entendía muy bien cómo, cómo hacer cine documental, cómo producirlo, y Marcelo Céspedes y Carmen Guarini eh, crearon el DOC Buenos Aires, primero con esta intención de, de, de armar eh, foros de, de educación, de formación, de de producción documental, y en algún momento o inmediatamente llegaron a la conclusión de que para eso también había que mostrar los mejores documentales que se estaban haciendo en el mundo. Claro, aclaremos que Cineojo y Carmen Guarini Céspedes son los primeros grandes documentales documentalistas modernos, si se quiere, del cine argentino, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Eh, Eh, incluso Carmen Guarini estrenó este este mismo año, hace unos meses eh, una película Calles de la Memoria, muy muy notable Es muy interesante esto que vos decís, o esto que estamos hablando porque cuando mm, Guarini y Céspedes están haciendo sus documentales el documentalismo, ellos estaban de alguna manera si se quiere modernizando el documental, pero el documentalismo de entonces hasta ahora ha cambiado mucho y se ha mezclado mucho con la ficción de hecho, eh, si bien el Doc Buenos Aires trata de, de, de fijar esto, de, de ser documental y no ficción, porque estuve mirando el recorrido y hay y hay y trata de ser específico en eso, esto es documental, por eso Doc Buenos Aires, se mezclan un poquito las cosas. Sí, la verdad que, que eso siempre estuvo también en la matriz del Doc Buenos Aires. O sea, el, el Doc Buenos Aires eh, siempre se ocupó de lo que se llama documental de creación, documental de autor, es un documental que está en las antípodas del reportaje televisivo. Claro. ¿no? Eh, en el Documento Buenos Aires no hay cabezas parlantes, no hay voz en off, no hay narradores, hay relatos, hay eh, retratos, ensayos, búsqueda, cruces entre documental, ficción. Eh, tienen una suerte en este, bueno, supongo que todos los, los, los, los, los las, las digamos todas las ediciones deben tener eh, esta clase de suertes, pero para esta edición para la 13 por lo menos nosotros los espectadores tenemos la suerte de... Hay películas nuevas de Jean-Marie Straub, de landsman de, de Abimogravi. En ese caso, eso sí, por ejemplo, es un punto perdido muy interesante para quien no conoce eh, arrancar por ahí, no por los por los conocidos. Sí, sí. tenemos la verdad que este año como un Dream Team de grandes nombres del claro. documental que vos mencionaste. Yo agregaría acá el, el de Claire Simon. Claro, que la están trayendo, ¿no es viene que, que viene uh -huh. mañana justamente a presentar no una, sino dos películas de ella, que realizó simultáneamente. Uno es un documental puro y duro que se llama Geografía Humana, Ajá. que lo filmó en, en la Gare du Nord, la, la, la famosa estación de La estación de tren de París. De tren de París Va, una, una, de la... una, una de las enormes, una de las, claro. una de las muchas, pero Gare du Nord es, es quizá la más grande que es un mundo en sí mismo. Eh, abre el festival, ¿no es cierto? Sí, es el... geografía Humana uh -huh. abre mañana el festival con Claire Simón, vamos a estar charlando con ella. Esto es eh, a las 19 horas en cín... la, Lu la Lugones. Exactamente, uh -huh. 19 horas en La Lugones. Eh, ella va a presentar la película, después vamos a tener una charla con, con ella en la sala. Ah, lujo, la proyección sí. uh -huh. Y va a haber también una masterclass con ella al día siguiente viernes, donde damos justamente una ficción que hizo Claire Simón, que se llama Guardian Nord, y, y lo interesante es que la filmó casi consecutivamente y para la ficción, donde sale Nicole García como protagonista, trabajo con un montón de personajes que están retratados en su documental en Geografía humana. O sea, se cruzan, digamos. Se cruzan totalmente y es un poco la idea que, que tenemos siempre en Rock Buenos Aires, sí, ¿no? de yo... abierto a estos cruces. Claro, ya que me estaba fijando en la programación, el domingo a las 14:30, por ejemplo, se puede ver la, la de Claude Landsman en el Arte Multiplex. Por ejemplo, Ay. Geografía Humana se vuelve a dar el domingo también a las 17. Vos sí tendrías que recomendar algo de lo que nunca nos íbamos a fijar en eso. ¿Cuál te parecería que sería la película elegida? Y si sacamos los nombres, eh, digamos, reconocidos que, uh -huh. que estamos mencionando, y Lanzmann, yo diría que había habría que ir, a, a por ejemplo, al, al J.P. Sniadecki. Eh, a pues, ver qué es eso. ¿Quién es ese eh, señor? J.P. Sniadecki, sí. porque eh, en realidad se llama John Paul, pero firma siempre <risa> okay. como J.P. Sí. <risa> de la J.P. Sniadecki muy es un bien. norteamericano que que viene del, de lo que se llama el Sensory Ethnography Lab, el, el, el laboratorio de etnografía sensorial, digamos. Es, es un laboratorio que, que ha creado la Universidad de Harvard y donde han salido unos proyectos muy, muy creativos Entre otros, Leviatán, que fue sensación en el último Bafisi. Ajá. ¿Y, eh, qué, no... ¿Y qué hace este hombre? ¿A quién filma? Eh, este sujeto eh, vive la mayor parte del año en China. De hecho, nosotros ya en, en ediciones anteriores habíamos dado películas de Nadecki uh -huh. y trabaja digamos el, el registro documental con una enorme libertad uh -huh. eh, en, y por ejemplo en, en people's park que es una de las películas que vamos a dar sí. es todo prácticamente un plano secuencia de, de 90 minutos eh, en, en el parque en uno de los parques principales de Pekín acá ah, mira vos es una especie sí, sí. es lo mismo que hacía este otro muchacho ruso en el museo Claro, este, pero en este, este caso, es cierto, en, un, en un lugar un poco más abierto. Es un poco más abierto y más imprevisible, uh -huh. porque bueno, está abierto a todas las contingencias. ¿no? Entiendo. Eh, y la otra película que vamos a dar del Liu Men uh -huh. eh, transcurre, por el contrario, en un, en un pueblo completamente apartado China, en uh -huh. un pueblo prácticamente fantasma, eh, donde los, los pocos sobrevivientes, eh, en interacción con, con, con directores chinos que con Cineada de aquí trabaja, ellos recrean un poco esas escenas fantasmáticas de un pueblo que, que ya dejó de existir como es, tal, ¿no? que hay que anotarse ese nombre. También tienen otro lujo en el en el festival que son eh, películas sobre cineastas, hay una que es muy interesante que vi por ahí de godard otra de Comoli, y la que a mí más me interesó es la del hijo de... ¿Es el hijo o el nieto de Rulfo? Eh, el que eh, ¿Es el mismo que hizo el documental sobre eh, la, la autopista mexicana? El sí, que, es, el que hizo, es, es el mismo, es ajá. el mismo, Juan Carlos Rufo te Soy franco, no sé, yo creo que es el nieto. <risa> sí, yo tengo la misma duda, digamos. Sí, sí, sí la, la verdad no lo sé. Y hizo una película muy interesante que es un retrato de Jean-Claude Carrière. El famoso guionista de Luis Buñuel. Sí, sí, novelista. De hecho, teniendo en cuenta, yo no la vi, no sé si no te voy a poner en el problema, de, de, de que no sé si la viste o no, pero el documental que se había dado de él era extraordinario, si bien en esa beta también es muy interesante. Y hablando desde una radio, me interesó, me llamó la atención la de Nicolás Filbert, La Casa de la Radio bueno y eh, filibert eh, es, es uno de los grandes nombres del documental contemporáneo, es el director de serie tener uh -huh. una película que acá tuvo mucho éxito en, en buenos aires y ahora eh, hizo un retrato de radio francia internacional Ajá. el tipo se metió en la radio radio francia internacional es, es es un monstruo debe ser como radio nacional pero 10 veces ¿no claro, no sé? sí, sí, sí. Es, es gigantesca y entonces eh, hizo como una especie de de de traveling por todo el el edificio, por todos los personajes que lo habitan. Y es realmente fascinante porque encuentra un, unas criaturas y unos personajes muy muy simpáticos, algunos muy bizarros. Me imagino que debe ser de visión obligatoria cualquiera que o haga radio o escuche radio. La Casa sí. de la Radio de Filbert se da el sábado, eh, el sábado ¿no es cierto?, se exhibe el sábado... Eh, la verdad tendría que chequear... No, no, no, idea. lo estoy, lo estoy mirando tiene, acá. Tiene sí. por lo menos tres pases la okay, película, okay, okay. Eh, uno, uno en el arte multiplexo el grano, otro en la Lugones y un tercero en Alianza Francia. La del sábado que yo decía era, es a, la, a las 14.30, en la justamente en la Lugones. Esto es en este primer fin de semana, ¿no? Porque tiene toda una semana, hay toda una semana de Doc Buenos Aires. Y para terminar, Luciano, y para agradecerte esta charla... Hay un documental que también nos interesa, que es el único documental de rock del, fe del festival. Mira que esto que se ha hecho en muchos festivales de cine, incluso no solo de documentales, que se han hecho, se han puesto, se han acostumbrado a incluir rock como quien le pone este aceite acheto a cualquier ensalada, digamos. Este, en este caso, si hay uno solo es, que, es porque fue bien elegido. Mira, eh, sí, la verdad que no, no lo elegimos porque fuera un documental de rock sino porque está muy bueno. Eh, se llama pescado rabioso, una utopía incurable, uh -huh. Lo hizo Lidia Milani. Y narra el reencuentro de, de, del grupo después de casi 40 años, ¿no? Cuando se juntaron para los ensayos de, del famoso recital Espineta y las Bandas Eternas. Claro, para el Festival de Vélez, claro, los agarra todos juntos ahí, digamos. Sí, sí, además está fenómeno porque de, de, de lo que ya vimos, del escenario, incluso de backstage, hay poco. Lo, el, el, el corazón de, de este documental es el ensayo de, de, o los ensayos de la banda, Y la verdad logra un, un nivel de, de intimidad y de, de naturalidad con, con el grupo increíble. Impresionante. Esto sí hay que esperar hasta el próximo fin de semana para verlo y es una sola pasada, ¿no? Es una sola pasada en, en el Arte Multiplexo del Grano, muy cerca de donde vivía Espineta, por otra parte. Es, el es, verdad, del Flaco. es verdad, es el, en el Barrio del Flaco. Luciano Montegodo, muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro, anticipando o comentándonos un poco lo que va a ser el DOC Buenos Aires que arranca Eh, esta esta noche, esta noche jueves en el San, en el San Martín y luego bueno, tira hasta el próximo fin de semana. Eh muchas gracias Luciano por esta no, charla por con David en el futuro. Muchas gracias a vos, un abrazo. te prometí que iba a ser temprano, este, <risa> y cumpliste, cumpliste. Y cumplí, así que no, no, nos debes otra en algún momento te voy a te vamos a volver a molestar. Bueno, dale, fenómeno. Es un lujo. Un abrazo, gracias. Cerramos entonces justamente con Pescado Rabioso, ¿te parece Nico? Dale. Vamos a escuchar el me gusta ese tajo, pero el clásico, el de aquellos años, el original del Pescado Rabioso de los años 70.